Este miércoles 6 de julio, las Radios Comunitarias de la Región presentamos el Servicio Informativo Regional. Buen día a los y las oyentes de las Radios Comunitarias de La Plata. Estamos en 55 entre 6... Le levantaron puestos de vendedores ambulantes. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Sí, la radio es muy importante para nuestra comunidad. Para Informativo Regional. Desperamos 6 y media de la tarde en el Centro Cultural Daniel Omar Favero para contarnos y contarte lo que hacemos todas las radios que integramos Farco en la región. Visita nuestra página web www.informativoregional.com.ar.